libertad, guarda tu miedo te pudiera porque hay libertad, sin ir libertad y si no la hay sin duda la, libertad necesitas sin ir a libertad, guarda tu miedo te pudiera porque hay libertad, sin ir libertad y si no la hay sin duda la, libertad